Hoy llega San Prudencio, el patrón de nuestro territorio, el Alavés, y ya saben ustedes que en Ayala, como siempre, pues se le hace un homenaje como como se merece, un patrón. Eh, en otros pueblos también, eh, pero en, en Ayala, pues eh, el, el programa es muy amplio. En Chalamillo, teniente alcalde del ayuntamiento de Ayala, ¿qué tal, Egunon? Eh? Egunon, Arceli. Bueno, que tenemos un, unas cuantas actividades ahí preparadas, como siempre, para celebrar la fiesta, ¿no? Sí, bueno, celebrar la la fiesta, como has dicho, que es el patrón de Álava... ...y en este caso también las fiestas de del municipio de Ayala, ¿no? Bueno, hemos elaborado un programa bastante amplio... ...primero, bueno, pues agradecer, como no, a a todas las personas... ...que han estado conjuntamente con el ayuntamiento, los técnicos... ...la comisión de fiestas, pues a todos los grupos culturales, asociaciones... ...que, que bueno, pues gracias a ellos y a la involucración que tienen... ...y se han, pues la verdad, una labor eh bastante ardua hemos conseguido elaborar este programa de fiestas que, que, que esperamos que sea del agrado de, de todos los ayaleses y de todos los que nos visiten por esas por esas fechas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de, de alguna de esas actividades, si te parece. Sí, bueno, empezamos el este año San Prudencio cae un poco un poco raro porque tenemos la Semana Santa bastante atrasada y bueno pues empezamos el día la víspera de san pruencio que es el díaintisiete con el con el chupinazo que será en la plaza de, del ayuntamiento de ayala en respaldiza pues eh, eh, también habrá las entregas de los premios de concurso de portadas habrá una fanfarrea un poco ambientando todo el entorno festivo y, y los chistularis de luiyando no luego a las siete y media también habrá una actuación del grupo de danzas de ...de la Icastora de Chaurén, ...y ya llegando llegando la noche... ...sobre las 11 habrá una actuación de, del grupo Lísquer. Uh -huh. Bueno, pues ahí es la, buen comienzo... Mm, ...esperemos, porque ya se sabe... ...que la, la tradición también dice que... ...que en San Prudicio suele llover, ¿no? Bueno, eso dice la tradición... ...esperemos que, <risa> que, que algunos que, años atrás... ...también ya se ha equivocado... Se ...y pensamos a ver si este año también se equivoca... no ...el día 28... Empezamos a las 11 de la mañana con con pasacalles tanto de los chistulares de Lluviaondo como como de la Triguitrisisalde. Habrá la misa y luego la, bueno, dos cosas que no pueden faltar en en, en el programa de San Procencia, ¿no? Como es la la degustación de caracoles y como es la la tamborrada infantil que que ya llevan bastante tiempo ensayando los los peques de Le Castola, ¿no?... Luego a la tarde a las 4 en este caso en la pista cubierta de Lluviaondo habrá un torneo de hockey a las 6 de la tarde en, en respaldiza habrá deporte rural y luego ya llegando a la, a la noche tendremos la orquesta jamaica que que bueno en dos pases diferentes pues pues amenizará un poco la, la noche del día de san prudencio uh -huh. bueno pues 27 28 y Eso es. luego llegamos al día 29 que celebraremos el, el día del niño entonces bueno durante todo el día en en Respaldiza habrá pues tanto un parque infantil como para los más peques estará abierta la ludoteca para que puedan pues eso durante todo el día celebrar y hacer diferentes actividades y luego pues habrá también eh, en el Volatoquí de Quejana y en el Volatoquí de Lluando tirada de bolos Y luego terminaremos el viernes 29 con una disco festa para los más peques y chocolate para, para todos los que los que asistan. Bueno, pues ánimo y, y a celebrar la, la fiesta. Están todos y todas invitados a la fiesta sí, de Sí, luego tenemos también el día 30 porque este año llegamos hasta el sábado, que hacemos último día. ...y el, el sábado, bueno, durante toda la mañana... ...lo que pasa es que en este caso en San Mantón... ...se, se celebrará el Campeonato de Alaba de Perros de Rastro... ...y una y una exhibición... ...habrá tirada de bolos también... ...y este día, pues aprovechamos para celebrar el Día de, de los Haitites... ...y el Día de, de los Jóvenes, ¿no?... ...entonces, bueno, pues habrá en, en respaldiza la misa para nuestros mayores... ...con, con la actuación de Escuchico Aochac... ...y ese día se celebra también... ...aunque la salida es en Oquendo... ...la llegada es en, en Respaldiza... Eh, ...los tres días de, de Álava... Está, ...en este caso la, la, la prueba viene patrocinada por la cuadrilla... ...pero terminará, terminará en Respaldiza... ...luego habrá la comida de los Haitites... ...que se celebrará en la Icastola... ...y a las tarde a las cuatro y media... ...el Memorial Jesús y Shashi... ...que es la, la prueba de San Prudencio... A las cinco partidos de pelota que en este caso se celebran en el Foón de deluya hondo y a partir de las nueve de la noche esta es una pues una actividad nueva que metemos que metemos este año se celebrará una morciada popular eh, en respaldiza amenizada con, con con música para que todos los jóvenes y los no tan jóvenes eh, se acerquen a, a respaldiza y a las 11 de la noche empieza el, el concierto de Bertan y a continuación, una vez que termine el concierto empezará la verbena con el con el grupo Isari. Bueno, bueno, bueno. Voy pues a ver ustedes qué qué programa más amplio el de las fiestas de San Prudencio en Ayala este año. Si quieren acercarse como siempre pues eso es y luego pues comentar como como es habitual que los días de, de Verbena pues el ayuntamiento eh, organiza un servicio de, de transporte eh, gratuito en este caso unas lanzaderas de autobús que se que se organizan tanto desde yodio como desde archiniega para los días 27 y veintisiete y el treinta ¿eh? entonces Pues todas las personas que se quieran desplazar a la espaldiza y no quieran hacer uso de su vehículo privado, el ayuntamiento organiza un servicio gratuito de, de autobús, bueno pues tanto es. para ir como para volver. Ya lo saben, la seguridad ante todo y sobre todo cuando uno va de fiesta, pues a lo mejor se, se pasa un poco y si, por si acaso mejor no llevar el vehículo propio, si a uno le ponen además el, el autobús y es gratuito, pues estupendo bueno pues una, bueno ya llevamos yo creo que del orden de 10 o 12 años organizando este tipo de servicio y la verdad es que bueno pues eh, en principio vamos a seguir con él contentos de los resultados siempre sí, sí. la seguridad ante todo bueno pues fiesta de San Prudencio que aún queda un, un ratito pero en fin para que vayan ustedes haciendo un hueco en la agenda si ¿sí no tienen nada mejor que hacer en lo lúdico pues seguro que se van, se van a divertir mucho ...acudiendo a alguna de las actividades que ha programado el Ayuntamiento de Ayala... ...para festejar el patrón de, de Álava y también del municipio. Gencha Lamillo, Teniente Alcalde del Ayuntamiento... ...a pasar buen fin de semana, Esquerri Casco. Esquerri Casco, Gardín.